el comisario Darío Almendros en esta mañana. Buen día comisario, gracias por atendernos. Buen día a usted y a la audiencia. Comisario, ¿cuáles son las novedades de último momento de las últimas horas? Sí, Carlos, en el día de ayer denunció su nilda Huesca que en su domicilio situado en la calle Sarmiento el día domingo entre las 14 y las 23 horas le fueron sustraídas tres cadenitas de oro y un GPS. En virtud de esta denuncia fue iniciada una investigación carotelada robo en la que interviene el doctor Alberto Sarramone. Uh -huh. Eso fue lo que la novedad del día de ayer, Carlos. Uh -huh. Durante el día de hoy no hay novedades. No, no, no ha sido denunciado por el momento ningún delito, Carlos. No. Como siempre, muy amable, comisario. Gracias. Eh. Hasta luego. La palabra, entonces, del comisario Darío Almendros con las últimas novedades policiales en la ciudad de Saladillo. Vamos.